Pasaron 125 años de aquellos mártires de Chicago. Pasó mucha agua y mucha sangre bajo el puente. Los obreros del mundo entero eligieron el primero de mayo como jornada de lucha, de recuerdo de sus compañeros y por sus derechos, de ratificación de su condición de ciudadanos libres, con plenos derechos, según decían, incluso, las propias constituciones burguesas que regían la mayoría de los estados modernos. En nuestra América, cada primero de mayo, Nuestros trabajadores tomaron las calles desafiando al poder, recordándole que existían y que no se resignarían a ser una parte más del engranaje de las corporaciones. Varios gobiernos de nuestra región van plasmando en su gestión, cada cual a su ritmo y en base a sus posibilidades, pero a paso firme, algunos logros, con más educación y continua, con el objetivo de disminuir aún más el desempleo y agregar valor al trabajo. se apunta a la necesidad de dignificar el trabajo y el salario de los trabajadores, a aumentar la formalización a aquellos más relegados históricamente, como las trabajadoras domésticas, incluso sentando las bases de la negociación colectiva de ramas laborales antes ignoradas. Este es un avance real del gobierno del Frente Amplio en Uruguay desde el 2005 y de otros gobiernos En el sur de América. Y hoy queremos también recordar en este homenaje a los trabajadores a Raúl s e n d i z quien falleció el 28 de abril de 1989... el bebé fue un ejemplo de luchador social que tenía una profunda preocupación por el individuo y siempre estaba en la búsqueda de soluciones para nuestros pueblos. Hoy decimos que más allá de las contradicciones seguimos profundizando las políticas que permiten defender Los intereses de los sectores populares. Seguimos construyendo el sueño de la patria grande. Salud a todos los trabajadores y trabajadoras latinoamericanos. Que tengan mañana un muy feliz día. A menudo corren ruedas de paisanos porque está vivo en el pago y en el alma de los peludos. Cuentan que allá en los suburbios, por un bar de Bella Unión, llegó una cierta ocasión el patrón de unos ingenios con fama de pendenciero y hazañas de explotador. Buscando ascendir, t r a i g o para él este e n c a r g u e dijo y con gesto arrogante sacó un arma a relucir. Se vio a trasluz del candil, la imagen real del machismo, las prendas de un caudillismo, prepotente y oligarca, eran la ley con su marca, la opresión y el despotismo. Quedó en silencio, enmudeció la partida, la baraja interrumpida dejó una flor en suspenso. El brillo del es mi hueso, sobre el mostrador pendiente, era ojo testigo y suerte, jugándose en aquel trance, a g u a n t a n d o el desenlace entre la vida y la muerte. Un hombre se levantó que estaba mirando el juego. Y lentamente fue yendo rumbo hacia aquel mostrador. Se acercó hasta el retador causante de aquella escena y con actitud serena depositó también su arma, diciendo luego con calma: Yo soy Cedric, u e de s e a Quedó el matón confundido. Bebió su caña y callado. Alejóse de Rosario. Desde la ciudad autónoma de Buenos Aires, con el grito en el cielo y los pies en la tierra, presentamos. De Fogón en Fogón. Un programa hecho en Argentina de corazón uruguayo. ¿Qué tal? Muy buenos días, estimados oyentes. El placer enorme de saludarlos y reencontrarnos en este espacio donde procuramos acercarnos a la realidad del Uruguay, el acontecer semanal a través de la política, la economía, la cultura y cómo ello repercute en quienes vivimos de este lado del río. Como cada sábado de 7 y media a 8 y media, nos sentís. por cooperativa. Somos. De fogón en fogón. Mi nombre su... es Andrés Correa, son las 7 y 38 en la República Argentina y estamos arrancando este de fogón, de fogón del día de hoy. Ahí paso a presentar a una de las voces que les voy a estar acompañando en el día de hoy. Me refiero a la, a la del señor. Pablo Rodríguez Macena, ¿qué tal, Pablo? ¿Qué tal? Muy buenos días para todos. Feliz día, a los trabajadores. También es un día de alegría y de fiesta, especialmente cuando los gobiernos empiezan a hacer realidad las demandas de los trabajadores. Es un día de fiesta también.、Eh, acá llovizna. Llovizna. En Montevideo todavía está despejado. Mire usted. Igual ya va a llegar la lluvia. Pero... El servicio meteorológico a cargo d e Claro, porque、pues、está bueno de despertarse y ver cómo está el tiempo allí. Mirás por la ventanita, bueno, lo mirás allá también. 18 grados en Montevideo. El o l r a d a d e n d o d tu b o d a o r a Otra de las voces que l o estar acompañando en el día de hoy es la del señor Juan Olmos. ¿Qué tal, Juan? ¿Qué tal? Buen día para todos. Pese a la lluvia, así que Montevideo está despejado. Bueno, un motivo más para querer estar allá. En los teléfonos, producción y asistencia técnica, hoy el señor Manuel Daluz. Los sonidos llegan hasta v o s gracias a la operación técnica del señor Richard Oviedo. Dejanos tu mensaje. Al 52540770. También llámanos al 525407717273. Ahí atiende hoy Manuel. Un p u e o que n d a que lucha y crece. p o r q u nos i e r o n en ti el sol e la realidad. Richard, contamos con vos para presentar las noticias. La información que debes conocer del acontecer semanal en Uruguay. Escúchalas en el espacio de noticias en de fogón en fogón. Bueno, gracias a un acuerdo entre la Universidad de la República y el presidente José Mujica, parece que podremos tener un veterinario con perfil latinoamericano. Sí,、eh, interesante propuesta esta que, que, que mandó el presidente Mujica a las autoridades de la universidad que supone. Eh, que la carrera de veterinaria de la facultad eh, pueda, eh, junto con in otras instituciones agrarias del medio rural uruguayo, relacionarse con las comunidades rurales del interior del país, con presencia activa de las sociedades locales y así de esa manera lograr un perfil de un estudiante de, de veterinaria que articule a nivel académico y saber popular. Eso. Eh, es un grandísimo avance. Dejaría de tener la presencia de, de, de, del veterinario como mero、eh, actor y representante de los, actores, de los sectores tradicionales del campo para pasar a mirarse como、eh, una institución, una carrera que se piense desde、eh, los sectores que viven. En el campo. Y esto es un, un cambio que también está en sintonía con los procesos que se están viendo en, en el resto de Latinoamérica que avanzan en el mismo sentido. La, co la cooperación bilateral a toda marcha.、Eh, esto es un acuerdo que, bilateral entre Brasil y, y el Uruguay. ¿Pero acuerdo en qué sentido? ¿Para qué?、Eh, Ustedes sabían. q u El 2011 hay un censo en el Uruguay, como tuvimos acá el censo del bicentenario. Eh, en el Uruguay también vamos a tener censo, así que a prontarse a recibir al censista con alegría y justamente para que el censo、eh, tenga los resultados que tiene que, que tener de,、eh, de, de, de poder、eh, saber exactamente cuántos、eh, somos en Uruguay, cuántos hay en Uruguay, cuáles son las características de la población uruguaya y a partir de eso poder desarrollar políticas públicas con una base bien firme en la realidad. El gobierno uruguayo y el gobierno brasileño A través de los Institutos Brasileros de Geografía y Estadística y el Instituto Nacional de Estadística firmaron un acuerdo de cooperación para entregar equipamiento tecnológico que va a poner al censo 2011 en un nivel tecnológico de alta calidad. De Instalación del Consejo de Defensa Nacional. De Otra de las políticas fundamentales del gobierno uruguayo tiene que ver con lograr algo que parece. Eh, sencillo, pero que en realidad es una de las transformaciones más revolucionarias en estas áreas: que sea la política la que conduzca la defensa de un país.、Eh, entonces, la reunión entre el ministro Rosadilla, ministro de Defensa, con el presidente Mujica y demás miembros del Consejo de Defensa Nacional, fue justamente para eso, para ajustar los lineamientos y la agenda en función de los cuales. La defensa pasa a ser conducida por la, por la política. Las corporaciones durante mucho tiempo condujeron la agenda, no solamente de la defensa, de la economía, de la educación, y, de la comunicación. Y seguimos, y seguimos, y seguimos. Es un gran avance. ¿eh? Pablo, si vas a México, te vas a poder comer un buen bife uruguayo, gracias a que han concluido las, con, exitosamente las negociaciones para la apertura de nuevos mercados. Si、sí, justo pensaba hacerlo esta semana, así que ya sé que me voy a comer un buen asadito. Este, digo, bueno, qué sé yo, los de Nacional fueron, fueron por, por México. Este,、eh, uy, qué feo que fue eso. Pero bueno, se acaba de culminar con éxito un proceso de negociación. Donde intervinieron de manera coordinada el Ministerio de Ganadería del Uruguay, el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Instituto Nacional de Carne. Entonces, México abrió su mercado interno para colocar carne ovina sin hueso. Así que, otro mercado que se abre a la producción uruguaya. Para quienes el deporte es alegría. Versión, sana competencia y un derecho humano. Presentamos el espacio deportivo en De Fogón en Fogón. Por la forma de pararse. Bien,、eh, en este momento no voy a hablar de fútbol. Ah, mire usted. No. ¿De qué va a hablar? ¿De qué otra cosa se puede hablar?、Estamos、de bien tenis, bien. señor. Bio... La Ute... campaña de Pablo Cuevas, impresionante. Impresionante. Se nota, lo, Los bolsillos se cayeron, ¿no? <risa> Hay que hablar de tenis porque no pueden hablar de fútbol los bolsillos. ¿Qué pasó?、Eh, no sé no entiende? No sé qué está ¿Me ¿Me no sé qué、no, no、sé. ¿Me、no、sé a qué se está refiriendo.、Eh, puede ser que haya、sí. gente que lo entienda y puede ser que esté en Cerrito、ah. 242 esperándolo a, a las、puerta. 8 y media. sí, sí. sí.、Eh, Cheque, bueno, deporte popular s i los hay, ¿no? Las masas movilizadas. Es un deporte. Pablo Cuevas estuvo reunido hace、eh, unos 10、no, días、Cuevas. atrás con José Mujica para poder llevar clínicas de tenis a, a, todo, el, a todo el país. Tenis para todos. Tenis para todos. Así que、eh, la victoria de Pablo, de Pablo Cuevas ayer、eh, se metió en las semifinales, donde va en Estoril, ¿sí? torneo de ATP de Estoril, claro, y va claro, a enfrentar a Juan Martín del Potro. Claro, ser, seriamente,、eh, bueno, es un grandísimo avance desde Filipini, que no hay un tenista de ese nivel. En Uruguay, así es, que. Es, es un nivel alto. a l u d t e Aparte de que juega. O sea, y que, y que, tiene, que tiene encima un gran slam en, jugando en dobles. Sí, sí. Ahora、claro. se está. Soltando, digamos, en, en singles. Así que bueno, para destacar、eh, el, la semifinal lograda hasta ahora ¿sí? por Pablo Cuevas en el torneo que se juega en, en Portugal, en polvo de ladrillo, en Estoril. Eso quería destacar. Ahora nos vamos、hace、a meter. a h o r a nos vamos a meter con el tema de la selección sub-20, ¿sí? que se va a preparar para el mundial que se va a jugar en julio en ¿eh? uh -huh. Colombia,、eh, que va a enfrentar a. Portugal en el primer partido y en el grupo tiene a Camerún y a Nueva Zelanda. En este caso, la selección que prepara Juan Berseri se, se viaja ahora、uh -huh. a Corea del Sur, ¿sí? ahí va a participar de un cuadrangular preparatorio para el Mundial, donde va a enfrentar en, primer en el primer partido a Nueva Zelanda, después va a enfrentar a Nigeria y después va a enfrentar a Corea. Eh, más noticias de veo, la SELE. Permítame un comentario. La veo accesible. Eh. Eh, el pase a segunda ronda en, ese, en el Mundial e S e lo veo. Lo es, veo, lo veo. El, es, es una per, zona más, más accesible que la zona de Argentina. Y además, perdón, pero el fútbol uruguayo ha presentado un gran nivel después del Mundial de, el mundial de Fútbol de,、mm -hmm. de Sudáfrica, realmente en todas sus divisiones inferiores.、Sí. Y、Así、recordemos es. que ese 6-0 de final del partido con, con Brasil, bueno, ya estaba todo clasificado, ya no, como que no. Digo, Sí, era el partido definitorio y estaba jugando. Para clasificar NBA, primero, ¿no? Para、Al、clasificar pre... primero, pero ya estabas adentro y el objetivo era llegar. Así que se llegó. Ahora, qué lindo qué lindo Julio. ¿eh? Copa América, Mundial Sub-20.、Sí. Ideal, como el día de hoy, para quedarse en la gamita que llueva todo el mes. Para los que nos gusta el fútbol, ¿no? Hay otros que van a, van a chillar.、Eh, Uruguay, hablando de selección, en este caso nos vamos a referir a la mayor, va a jugar un amistoso el día 29 de mayo frente a Alemania. Este、Epa. partido se va a disputar en Alemania. ¿sí? Así que, bueno, hay una, un l o g n l r o La que verdad viene, que sí.、Si Sí, bien, viene, el maestro Tavares viene pidiendo、eh, partidos de alto nivel. Este partido entra en la preparación para la, la Copa América de la Selección m e x i c Hago una pregunta s í sin ánimo de generar polémica, pero generándola. En las aduanas permiten a los arqueros llevar mano, ¿no? s Upa.、Eh, denuncia por Castillo, Muslera.、Ah, hay, o hay que fijarse que no, que no nieve y ni nada de esas cosas porque la pelota pica distinto. Eh, queremos decir que en esta, este fin de semana no va a haber fútbol de primera en, en el Uruguay, no, hay una semana de receso. Lo que sí va a haber es fútbol de, de ascenso. s í、eh, Recordemos que, que Rentista、también. salió campeón,、sí. Cerrito salió segundo, por lo tanto ascendió también.、Ah, así que、bueno. van, a, van a disputar el tercer puesto. Yo, ¿sí? yo, yo había visto una manifestación ahí por la altura de San, Santa Fe, Puyredón, que se yo, Acá, no entendía de qué、Buenos、se、Aires. trataba. Ah, ¿sí? mire. Eh, Deportivo Maldonado y Boston River va a ser una de las semifinales.、Sí. Cerro Largo y Atenas, de Atenas San Carlos,、sí. la otra semifinal. Así que entre esos cuatro, uno va a lograr el tercer ascenso. Ajá. Recordemos que Peñarol por la Copa Libertadores empató a 1 a uno con el Inter. Con el campeón, no con cualquier pichiruchi, el actual campeón de la Copa. Con el Inter de Brasil. Siempre nos pasa lo mismo. Uno a uno, ahora tendrá el miércoles 4, tendrá la oportunidad de darlo vuelta. Por reventarlos a trompada, recuerdo las viejas peleas con el g r e m i o No sé si te a c u e r d a De esa manera no, no se gana. Quiero recordar que, no, hay, que sí, goles, sí, hay que hacer goles. Hay que hacer goles. Está a m o horno s s en el e t ¿no? complicado, Peñarol.、Y、no solamente hay que、así. hacerlo, sino evitar que te lo s hagan a p a r t e s a l p u e t a m e n t e doble. Así que el miércoles 4, entonces, partido por la Copa Libertadores, Peñarol, una t r a g e d a más que difícil.、Eh, Hace un par de años era... que no pasábamos esta instancia. A las 19. <risa> A las 19 y 30 horas、eh, enfrentará al Inter de, de Brasil. ¿Y Nacional cuándo juega? Por、eh, la Copa Libertadores. No, Nacional quedó afuera, ya lo dijimos la semana pasada. Ah, ah, ¿Qué、claro. me va a decir? ¿Que el público se renueva? Mejor no. O sea,、ah. Ya está, quedó afuera Nacional. Eso ya está sabido. Nacional hizo... espera el clásico. Claro, ahí, entiendo. ya entendí ¿Sí? lo que hicieron para no llegar cansados ni con la tensión de. c ó m o、no? Probablemente nos pase a nosotros quedar eliminados el miércoles. Ya venir descansado y venir preparado mentalmente para el partido definitorio y ese clásico.、Eh, ¿Fue、bueno. una estrategia de Carrasco? Si usted lo dice. Hasta aquí los deportes. En Uruguay, cuando tenemos que hablar en serio, decimos, vamos a tomar un café. Cuando queremos hablar de nada, decimos, vamos a tomar una. Si pedimos algo, decimos, no te animás, o no me pasás, no me r r i m á s Y a veces alguien nos dice, no. Pero después siempre se ríe. Los uruguayos hablamos de fútbol, política, medicina y de la vida de la langosta. Porque acá sabemos de todo y cuando no, inventamos. Seguro que vos también alguna vez hablaste capicúa, hablaste. ¿Gusta tuyo? Es algo que se dice al oído. Al fondo que hay lugar, marcha un canadiense, está lavado. Que no ni no. Cuando uno escucha esto, está en Uruguay. Si queremos que alguien de afuera no entienda, a Pablapamopos, jeperipingoposopo. Acá siempre hay un amigo que dice, voy para ahí. Es nuestra forma de hablar. Estás escuchando. De fogón en fogón. Continuamos 7 y 52 en la República Argentina. Esto es de fogón en fogón.、Eh, bien, ahora recordamos la semana pasada, estuvimos hablando del plan Juntos como buque insignia del gobierno, donde se apunta a la solución habitacional de los sectores、eh, más castigados ¿sí? por las políticas aplicadas,、eh, sobre todo en particular desde, desde los 90. Eh, pero hay más planes de vivienda que se están realizando en Uruguay. También tiene, hay un plan destinado para, para los trabajadores sindicalizados, ¿sí? un plan de acceso a la vivienda sin ahorro previo.、Ajá. Así que hay distintos,、eh, distintas iniciativas que van arrancando, ¿no? Van, van tomando, van calentando motores,、eh, de alguna manera, esta gestión que. Eh, realiza, digamos, la, el presidente Pepe Mujica y lleva a cabo desde el Ministerio de Vivienda la, la ministra Graciela m u s l e r a En este caso, vamos a escuchar ahora a la ministra Graciela m u s l e r a en una inauguración de unas viviendas, de unos edificios que se realizó en la ciudad de Montevideo y, bueno, la importancia que tiene este tipo de acceso a la vivienda para muchos sectores de la población. Hay un antes y un después después de que uno concreta el techo. Y básicamente hay un antes y un después porque hay oportunidades para、eh, iniciar el camino hacia otros desafíos. Yo quiero un poco juntar、eh, este, este acontecimiento en la vida de, de cada una de estas 30 familias con lo que pretende hacer este gobierno con los objetivos del gobierno. n o El gobierno está empeñado en una política de redistribución. Está empeñado en que el desarrollo económico no se concentre en bonanzas para un sector reducido de nuestra población. Está empeñado en redistribuir. Redistribuir implica crear oportunidades. Y se planteó que las líneas、eh, prioritarias de atención en el primer gobierno eran oportunidades en la educación y en la salud, y en este gobierno incluimos el tema vivienda. Esto implica、eh, para nosotros un fuerte desafío, porque par partíamos de la base de un sistema público de vivienda con muy pocas capacidades de respuesta. Estamos、eh, construyendo poco a poco esas capacidades de respuesta, tanto para la gente que tenga capacidades de devolver un crédito para, como para el que no tiene esas capacidades. Hemos apostado a、eh, la intervención de actores privados en la inversión en edificios de este tipo. Y hemos comprometido la asistencia o el apoyo a los ciudadanos al acceso al crédito mediante una política de subsidios. ¿Por qué? Porque queremos concentrar los recursos del presupuesto nacional en la atención de los que no tienen posibilidades de acceder a través del crédito. A los que les vamos a pedir que aporten su fuerza de trabajo en la construcción de la vivienda como forma de acceso. Este sistema en el que, que los que pueden devuelven y los que no pueden aportan su trabajo necesita ser solidario. Contamos con el compromiso de ustedes, con la obligación que cada una de las familias ha asumido de acuerdo a sus ingresos para que este sistema se reproduzca como un sistema sano. Nosotros hablamos de, de redistribución y hay toda una, toda una discusión muy fuerte a nivel político y a nivel social como, sobre cómo redistribuir. Redistribuir es esto: cada una de estas viviendas supera n los 40 mil dólares de costo. Y estos 40.000 dólares salen del presupuesto nacional, salen de lo, lo que pagamos cada uno de los uruguayos en impuestos. Para que este sistema pueda dar、eh, solución a cada vez más uruguayos, necesitamos construir un sistema sano. Acá continúa el compromiso con el sistema.、Eh, obtuvieron un derecho. Pero deben responder para que el sistema pueda seguir creciendo y podamos vislumbrar una sociedad donde reventamos la situación de los asentamientos irregulares y donde la capacidad de integración、eh, sea una realidad. Continuamos aquí en De Fogón en Fogón. Escuchábamos las palabras de la ministra de Vivienda, Graciela Muslera. Y bueno, también recordábamos la semana pasada,、eh, entrevistamos en Montevideo a José Sosa, uno de los integrantes del Plan Juntos, donde nos cuenta, a ver, de qué se trata esto del Plan Juntos in situ. La cuestión para mí es el rol de la brigada, lo importante, este, porque nosotros. Solo, es decir, no somos nada más, ya que hay algunos que son, e s t u d i a n abogacía c a r dar una mano, uno que estudia otra cosa para dar una mano específicamente lo que estudia, creo que lo importante es cómo nos comportamos nosotros ahí como brigada. Y bueno, nosotros lo que nos planteamos es sencillamente es、eh, un trabajo que sea lo menos asistencialista posible, que sea un trabajo con los vecinos, este, y eso lo hemos hecho entender muy bien a ellos, es decir. tengo Un ejemplo, hay veces que he m o s i d o a darle una mano este, una jornada de trabajo en la cual no estaban los vecinos o por ahí un fin de semana no fueron porque estaban casados. Y bueno, nosotros, si vamos y vemos que no hay participación de ellos, este, no, no trabajamos. Es decir, nosotros no trabajamos por trabajar. Tampoco es la cuestión de, de ir a levantar un bloque tampoco.、Eh, también trabajamos en la construcción porque nosotros creo que, que para ganarnos la confianza de esos vecinos tenemos que darle una mano en la construcción de su casa. Ayudándolo en los trabajos más pesados, pero ni que hablar que nosotros nos preocupamos y no es, nuestro objetivo está en el tema social.、Eh, bueno, en hacer la actividad de integración con el barrio, este, en ayudar de... a los niños más que nada. En, en, por ejemplo, hemos hecho jornadas del día del niño, este, que los niños crezcan de otra manera, con un poco, con un poco de cariño también,、eh, ayudarlos en el tema escolar, en un montón de cosas que.、Bueno, carencias que vemos. n o una va Ustedes no trabajan, no para, entonces van a buscarlo s como que n、claro. e han generado. Bueno, en realidad no pasa mucho eso, sinceramente. Al principio sí, cuando en realidad la gente no entendía muy bien de qué se trataba, es decir, después c i r d e que vieron que había un poco, oh, esto funciona de verdad, la gente e m p e z ó a ir y chao. Nosotros como obligada s tenemos autonomía, y como obligada s tenemos páginas de internet, tenemos Facebook, tenemos teléfono, hacemos folletos, pegotines. Eh, tenemos nuestra propia finanza, decir, tenemos buenas colaboraciones. Donde vos, donde nosotros te pedimos、eh, como, ad, como adherente, nomás decir,、eh, capaz que no apoyo en tiempo porque no tengo tiempo. Bueno, te doy 100 pesitos por mes o menos lo que tengas. Y, no, y nosotros te damos un t i q u e t no sé qué, que sos parte de la brigada. Te pedimos tu mail, todo lo que q u i a s y te vamos a pasar por mail todo lo que vamos haciendo en el año para que vos también estés informado de que esto no es. Eh, no es mentira, no es una cosa, no, es, es verdad. Este, hemos labrado mucho y se están haciendo cosas muy buenas. Entonces, también estamos orgullosos de eso y por eso nosotros queremos que esto se repique. ¿no? Este, hemos tenido problemas con la comunicación, que no teníamos recursos para comunicarnos. ¿no? Mandamos una, una, una carta a n t e l como brigada, ¿no? a la presidenta Antel, y nos recibió muy bien. y Conseguimos un celular, una línea de teléfono para poder comunicarnos entre nosotros. Este, nos va a hacer de esposo con camiseta, nos va a apoyar en actividades que hagamos, necesitamos recursos. Entonces, hemos d e s a r r o l l a d o una serie de redes como brigada, con nuestra autonomía que tenemos, que eso al plan nosotros ni le informamos que estamos haciendo, este, que está muy buena. Cadena Cooperativa 770 se siente en todo el país. 770 ATAM, Asociación Trabajadores Argentinos Mutualizados. Ilda Lizarazu, presenta su nuevo trabajo discográfico. Futuro Perfecto. Sábado 7 de mayo, 22 horas, Teatro Ya. Sarmiento 2235. Anticipadas en venta en el teatro por PlateaNet 5236-3000. Ilda Lizarazu. Sábado 7 de mayo, Teatro Ya. Para seguir creciendo juntos, no te quedes afuera. En el PAMI trabajamos por mayores activos, integrados y saludables. Por eso, durante este año, 450.000 afiliados ya disfrutaron, totalmente gratis, un montón de actividades: 160 colonias de verano y más de 1.000 cursos en 60 universidades de toda la Argentina, visitas guiadas a espacios de arte y sitios de interés cultural, viajes a reconocidos destinos turísticos y mucho más. Comunicate con nosotros al 0800-222-7264. No te quedes afuera. PAMI. Por una Argentina con mayores integrados. Presidencia de la Nación. Cadena Cooperativa. Suena en Argentina, Argentina. 770. Dijo Artigas. Para mí no hay nada más sagrado que la voluntad de los pueblos. Estás escuchando De Fogón en Fogón. Ahí está. Estamos escuchando a la vela.、Sí. Para, para, el la, amigo... para el amigo Gastón Gibesi, <risas> que lo había pedido、está. el sábado pasado.、Eh, continuamos aquí en De Fogón en Fogón. Y vamos a, a escuchar ahora al, al presidente José Pepe Mujica, en este caso hablando, hablando de la cultura, s í y hablando en la Confederación Interamericana de Autores y Compositores. De esta manera se refería ante, ante, estos, ante estos integrantes de la cultura el presidente de la República Oriental del Uruguay, José Mujica. Queridos amigos, En definitiva, trabajadores de la cultura, en diversos ámbitos, nuestra amistad con el tampón es culpa del tango. Todo empezó por ahí, por el tango. La cultura es una forma de comunicación subliminal, de las más profundas. Tengo amigos entrañables. Me tocó pasar una larga temporada a la sombra, en condiciones un poco complicadas. Y había un par de cantores del Uruguay que estaban prohibidos por el régimen militar de aquella época. Pero esperábamos hasta la una, las dos de la mañana, y en la soledad. De los calabozos del Cortel de 33, cantaba l o s t o r y Marenga. Sí, señor. Siempre la cultura encontró resquicio por donde colarse, por donde representarnos, por donde hacernos sentir hombres y mujeres. Porque la vida tiene conocimiento, la vida tiene tecnología y el hombre acumula crecientemente, junto a las deudas de las tarjetas, el crecimiento de la tecnología y de la ciencia. Pero hay de nosotros y los hombres no tienen cultura, hay de nosotros. Se puede ser una bestia moderna, consumidor de bolgos, último modelo, y seguir siendo una bestia mucho peor que el hombre primitivo de las tribus primitivas. Porque en la vida, además de conocimiento, se precisan valores, y los valores los siembra la cultura.、Eh, por eso. Les agradezco que r e f u e r c e Por más poetas que sean algunos de los que están acá, no pueden vivir del aire, tienen que pelear por, por sus derechos. En una sociedad donde dan argumentos para que muchos hagan grita, las costillas de los inventos buenos o malos o r e g u l a r e s que hagan otros. En este mundo algunos trabajan de trueno, pero es para otro la llovida. <risa> Algún día cambiará esa historia, en eso estamos. Tiene algunas complicaciones. Cuando éramos jóvenes nos parecía que era changa de cambiarlo eso, pero nos rompieron a palo. Y hemos tenido algunos inconvenientes. Ahora sabemos que cuesta un poco más, y como estamos apurados, vamos despacio. Y lo único que pretendemos es que otros sigan, y sigan y sigan, porque esta es parte de la condición humana. Nunca hay ningún triunfo fácil en la vuelta de la esquina, pero si las esquinas no te derrotan, hay infinito. Número de esquinas para caminar. Y pienso, mis queridos autores, el q u é d de la cuestión, al fin y al cabo, no está al final del camino, ni en, en, ni en tocar el cielo con la mano, está en el camino mismo. Vivir de acuerdo a lo que se piensa, aunque haya a veces mucho viento en contra. Les agradezco que hayan venido a mi país, les agradezco la amistad, el reconocimiento. Hagan lo que puedan por tener un mundo menos bárbaro.、Eh, siempre vamos a tener una dicotomía en la cabeza. Nos la puso la naturaleza. Como toda cosa viva, tenemos un egoísmo sano, necesario para pelear por la vida. La tuya, la afirmación del individuo, de su familia, de su gente. Esa es la necesidad del individuo. Pero en el otro extremo está la necesidad de solidaridad. Esa es la necesidad no del individuo, de la especie, de la continuidad del hombre arriba de la tierra. Y siempre vamos a vivir un poco hackeados. Entre el egoísta que llevamos adentro y el solidario que llevamos adentro. Solamente la cultura, la suma de cultura y de conocimiento puede servirnos como herramienta para que el egoísmo no nos ahogue el pichón de la solidaridad. Gracias. La última joda la paga el Señor, que le divierten las penas ajenas. No hay cosa más sin apuro que un pueblo haciendo la historia. No lo seduce la gloria ni se imagina el futuro. Marcha con paso seguro, calculando cada paso. Y lo que parece atraso suele transformarse pronto en cosas que para el tonto son causa de su fracaso. Estás escuchando De Fogón en Fogón. La música, como parte de nuestra cultura popular, se renueva. Te presentamos aquí la música uruguaya de las nuevas generaciones. Esa que mañana será los clásicos del futuro. Bueno, hablando de cultura, ¿no? He e s t a b a hablando del Pepe de cultura y nosotros vamos a seguir en la misma línea, ya que, como siempre, vamos a estar、eh, compartiendo con ustedes la música uruguaya. Bueno, en este caso vamos a hablar de Washington Goulart. e Es、eh, un uruguayo que está residiendo en Brasil, que es、eh, músico, cantor, compositor, escritor y, y poeta. Eh, ha, eh, ha presentado su nuevo disco, Sureado por el Candombe.、Eh, y en este caso, bueno, estaremos disfrutando de Washington, pero antes de, de presentar un tema de él. Quisiéramos este, compartir con nuestros oyentes y decirles que aquellos uruguayos que estén,、eh, aquellos artistas que quieran promocionar su música, nuevos trabajos, o no tan nuevos, pero quizás、eh, que no están dentro de, todavía de esa maquinaria comercial a la que solo algunos acceden,、eh, nos, nos manden su material,、eh, a, se pueden contactar con nosotros o, o a nuestra dirección de correo. Que es de f o g o n arroba radiocooperativa com punto ar. Ahí va, perfecto. Así、eh, la podemos promocionar acá, pasar este、eh, n u e s t r o programa, como siempre. Y、eh, bueno, les decía que en este caso vamos a escuchar de Washington Gularte el tema Vuelvo a mi tierra, de Sureado por el Candombe. エシティンと。 Lleno de emoción, de encontrar a los amigos y un oro a m e j o r Ahora presentamos la columna política de vinculación en De Fogón en Fogón. Continuamos aquí en Defogón en Fogón, y, y bueno,、eh, ahora precisamente vamos a estar hablando de la política de vinculación. Y precisamente tenemos a, aquí a una ya, ya casi parte, parte integrante del staff, me estoy res, refiriendo a Gerardo Pérez, que es integrante precisamente de, de la dirección de vinculación ¿sí? en el Uruguay. ¿Qué tal Gerardo? ¿Qué tal? Buenos días a todos, a toda la audiencia. Sí, efectivamente me toca en este momento estar cumpliendo la, la tarea de, de vinculación ahí en c a s i l l e r í a Y bueno, como tú decís, me siento parte de este equipo de, de trabajo. Que... Ahí, ahí está. Y hay otra persona más en el estudio que es、eh, Lilian a Alfaro. ¿Sí? Que hace las veces de cónsul general de, del Uruguay aquí en Buenos Aires. ¿Qué tal, ¿Cómo, bien? ¿Cómo va? ¿Cómo les va a todos? Acá estamos con Gerardo. Gerardo era aquella voz que daba las noticias de Montevideo. ¿Viste las voces en lo que se tramó? n s f o r Esas cosas, ¿no? m i r a lo que nos transformamos. Director de vinculación y yo c o n s u l general. Hay que venir a c o o p e r a t i v a que esas cosas ocurren acá.、Ah, y, y, y, y, y, y, y hay que bancar proyectos populares que transforman a compañeros en actores fundamentales de la política pública. Que no es un dato para nada menor, aunque a muchos no les guste. Ahí está. Bueno, eh, Gerardo, eh, ¿cómo viene el trabajo en, ahí en vinculación? Que sabemos que es arduo. Es arduo y no es nada fácil realmente, ¿no? Este, sobre todo cuando se trata de cambiar cabezas, cuando se trata de cambiar las políticas. Nosotros lo que estamos procurando con, con Andrés Peláez como director general y con Jorge Muñoz como subdirector general de, de lo que es la dirección para asuntos consulares y vinculación, estamos procurando como tema fundamental eso. Empezar a tener una buena y, y nueva gestión que sea eficiente, que sea eficaz, que sea ágil, que esté desburocratizada, que sea más económica, porque realmente los, los costos para nuestros compatriotas en el exterior son muy elevados. Son todas cosas muy difíciles, no, no es fácil. Son pasos a pasos que tenemos que ir dando a los efectos de quienes vienen a solicitar un servicio, este, nosotros podamos brindarles el servicio de la mejor manera posible. y que la gente en los lugares donde decidió elegir para, para residir pueda vivir dignamente. Tenemos este, mucha gente, sobre todo aquí en Argentina, que están este, indocumentados, que están en situación de calle, que, bueno, pobreza extrema, todo ese tipo de situaciones, tenemos que ir procurando mejorarlas a través de nuestro servicio, sobre todo en lo que respecta a brindar la, la documentación, que es lo que más podemos este, hacer para mejorar la, la calidad de vida de la gente. Porque después, digo, como Ministerio de Relaciones Exteriores, somos más que nada un nexo con el resto de, de, de los entes o, u organismos del Estado en nuestro país. Este, pero nos parece parte sustancial, sí, de tener una, una política integral que todavía no la tenemos. Este, lamentablemente hay una, una gran descoordinación con el resto del Estado. Cada, cada, cada organismo tiene su, su propia impronta, su, sus particularidades, sus escasos recursos económicos y humanos. Eso, este, mientras no nos unamos y podamos tener una política. Y una única visión para solucionar el tema, no solamente para quienes quedan residiendo fuera del país, sino para la cantidad de gente que está volviendo, que es un número muy importante. El mes pasado fueron 350 personas que pasaron por la oficina de bienvenida y retorno. Este, y son 350 personas que han pasado que saben que la oficina existe. ¿Cuántos más que deben haber vuelto del país y que no, que no tienen ni noción de, esa, de, esa, de la existencia de esa oficina? Entonces, bueno, estamos procurando eso. Cambiar la gestión. Yo pensaba porque, bueno, la política de vinculación,、eh, ¿qué, ¿qué implica? O sea, es, es, es eso, es, es, es el saber que existe eso para, para, para el retorno y también para los uruguayos que、eh, se quedan residiendo en,、eh, en el lugar donde fueron a, a parar, dice, como dice、el、la canción. Exactamente, donde fueron a parar.、Eh, sí, la vinculación es eso, es tener un vínculo estrecho, fuerte, constante, cotidiano. Con todas las uruguayas y todos los uruguayos que están fuera del país. En alguna medida con los que siguen residiendo fuera del país, porque bueno, así este, vemos de qué manera y a través de los consulados, justamente, bueno, con Lilian tenemos un, un trabajo muy, muy, muy estrecho de todos los días, ver de qué manera podemos este, solucionar el problema, o, o, o, o, no, o no, no, no siempre son problemas, si bien son la mayoría, el tema,、uh -huh. la, la problemática, ¿no? A veces tenemos sugerencias, tenemos gente que aporta ideas. Este, bueno, ¿Cómo podemos trabajar con toda esa gente? Y después lo otro también es bueno, ver cómo desde el lugar de residencia, si la gente está queriendo volver, de qué manera, de una forma más planificada, puede ir volviendo. Porque también volver al Uruguay este, tampoco es fácil. n o、bueno, Vamos de desarraigo en desarraigo. Y vamos de frustración en frustración. Porque bueno, te, el país te expulsó durante 40 años, te frustró la, las perspectivas que tenías en tu propio país, vas a otro país donde t e n í s expectativas, te frustra, porque hoy, por ejemplo, España, que tiene una situación económica deplorable, Este, Estados Unidos, con su política restrictiva y deshumanizada, migratoria, también, porque todas las semanas por lo menos tenemos un, un deportado, tenemos uruguayos presos por estar indocumentados, este, al mejor estilo de delincuentes, lamentablemente, porque así lo toman. Este, bueno, todo ese tipo de cosas también hace que la gente en alguna medida vaya volviendo, y vuelven a veces no con una mano atrás, sino con las dos manos atrás. Entonces, a veces no tenés gente que te, que te esté esperando, no hay contención, no hay nada. Y eso es una gran problemática que queremos encarar muy fuertemente. Ahí está. Lilian, ¿cómo, cómo viene la gestión en el consulado? m e r o qué bueno que es vivir en la Argentina cuando uno vive en el exterior, cuando no puede vivir en el país de uno. Escuchar esto que dice Gerardo de, de los presos por estar indocumentados de nuestra gente, lo que debe estar padeciendo allá. Y este país que nos abre las puertas permanentemente, nos ayuda a r a d i c a r a nuestra gente. Yo les cuento que este mes tuvimos tres casos de, de niños que vinieron del Uruguay y donde el director de inmigraciones, sin preguntar nada, le hizo una temporaria para que los atendieran en el Garraham. Yo digo, todos los días me levanto y aprendí cada día a que e r más este país por lo que nos da. Y por suerte están los compañeros del otro lado en vinculación. este Con un puente, no es un puente esto. Nosotros armamos los documentos acá, van para allá, ellos los llevan. A ver, no es que hay una política donde todo, se, ya se organizó de que el documento va, no. Son los compañeros. La gente que está en vinculación está trabajando para ayudar a aquel uruguayo que no tiene un familiar y le puede hacer el certificado de antecedentes, por ejemplo. Gran problema que tenemos. Y lo nuestro va. Va como podemos. Con lo que tenemos, con lo que dice Gerardo, con la pelea de que bajen los costos, los aranceles consulares son muy altos. Nosotros vamos atrás de que eso sea al mismo valor que en el Uruguay. ¿Por qué? Porque uno sabe que puede dar gratis a quien no tiene y, y puede conseguir la manera de m o s t r a r l o Pero hay otra gente. Que no tiene tanta cantidad de dinero, pero que lo puede pagar y que lo quiere pagar, que no quiere quitarle al que no tiene, que se lo quiere dar, pero si yo le cobro 168 pesos una legalización y tiene tres hijos, no tiene plata para las tres cosas. Por ahí puede pagar una y no tres. Entonces, nosotros lo que venimos planteando con la gente de vinculación es llevar este informe a economía, seguir insistiendo. Por supuesto que todo el mundo tiene que insistir, los centros de residentes uruguayos, que la función que deben tener es esa, ser solidaria con la gente. Cuando un uruguayo se acerca a un centro de uruguayo, no es para que le cobren un trámite, como nos está pasando. Han estafado a l g u n a s personas y estamos muy preocupados. Yo le quiero decir a todo el mundo: los trámites en migraciones, sacar su número. Lo hace por internet o personalmente o por teléfono, si es gratis. Nadie tiene la varita mágica ni el contacto para que le cobren. Yo lo quiero denunciar porque han cobrado 300 pesos un turno en internet. Cuando cualquier persona, un niño de 10 años, de 5, 4 lo puede hacer. Los trámites, de hecho, estamos trabajando para que no se estafe a la gente. No necesitan gestores ni intermediarios. Acérquense al consulado, los vamos a ayudar. Acérquense a los consejos consultivos que les van a dar una mano. q u Están en formación, pero hay grupos trabajando. Hay un montón de centros de residente. Ahora, todo aquel centro de residente o personaje que aparezca diciendo que tiene el contacto para conseguir cosas es mentira. Es mentira, lo más probable es que terminen con un documento falso, que terminen con un papel falso, como nos ha pasado que hay gente que tiene tres el mismo DNI. Ni siquiera lo iban a buscar, se lo entregaban en mano. Cuidado, porque generalmente de quien se abusa no es del que tiene dinero. Por q u e el que tiene dinero, sabe, tiene un abogado, tiene,、eh, se abusa del que no tiene nada y tiene la desesperación de perder un trabajo. De, porque es uno de los temas, digo, la legalidad lo que da es la formalidad para seguir trabajando en este país, que no es que el país lo e x i g e es lo normal, uno para jubilarse tiene que aportar. Entonces,、eh, pido por favor, están abiertas las puertas del consulado, saben que nosotros atendemos, y si alguien en el consulado no lo atiende como corresponde, en el cuarto piso estamos nosotros. Y recibimos todo tipo de quejas, pero también queremos recibir agradecimientos, ¿no? Porque es nuestro trabajo, pero es bueno que para nosotros el agradecimiento es que participen. Que si un uruguayo puede darle una mano a otro,、uh -huh. se la dé. Pero decías, Lilian, de. de, de, de, de, de bueno, el uruguayo que se acerque al consulado directamente. Bueno, pero ¿cómo hace? ¿Dónde es el consulado? ¿Cómo se comunica? Hacia, digo, la acera hacia Ayacucho y el teléfono. Eso sí, hay que empezar a, a llamar ahora. A llamar ¿no? ahora a ver si、lo te... Porque seguimos con el tema de que no tenemos、uh -huh. gente para ¿No、atender un... el teléfono porque no hay un conmutador. Eso de que dice conmutador、ah. no es verdad.、Ah. Nosotros también mentimos porque no hay conmutador. Hay gente con voluntad cuando queda desocupada. Nosotros tuvimos un promedio en diciembre, enero, y febrero y marzo de 350 personas por día, solo para trámites con seis empleados. Lilian, una. O sea, una, digo, un, calculen que el teléfono es como un sueño.、Eh, un, un tema importante. Estamos viviendo un proceso histórico político, Gerardo,、eh, en, en, en América Latina y particularmente entre en Argentina y Uruguay, en donde hay un, un avance en consagración de derechos. Ahora se cumple en estos días un año de la reglamentación de la ley de migraciones,、uh -huh. este, que es un hito、eh, histórico de, de justamente el gran cambio de percepción sobre la, sobre la migración en este lado de, del río. Ahora. Es cierto que se está avanzando muchísimo a nivel de,、eh, de vinculación, de acuerdos entre los gobiernos, para un montón de cosas, pero también es cierto que la información al ciudadano uruguayo en la Argentina, tanto por Argentina como por Uruguay, si no está permanentemente rastreándola, y como tenemos la particularidad de los uruguayos en la Argentina de estar integrados a la vida argentina y no. Formar parte de un gueto, como sucedería si estuviéramos en Australia, que simplemente de escuchar a alguien con el tonito de b o y a te das cuenta que, que no sería de ahí, este, se nos dificulta acceder a esa información. ¿De、sí. qué manera tanto el Estado uruguayo en Uruguay, para sus s l o compatriotas que están fuera y particularmente los de este lado del charco, y el Estado uruguayo en la Argentina a través del consulado, pueden generar、eh, alguna política de información que permita mostrar. Todos los grandísimos avances que hay para hacer realidad eso de que en el exterior y particularmente en la Argentina, si sos uruguayo, si sos extranjero, digamos, pero sos uruguayo, tenés un montón de derechos para no caer, entre otras cosas, en lo que tú estabas comentando、sí. recién, Elian, ¿no? ¿Cómo se puede hacer? Y nosotros estamos trabajando, primero, la gente tiene que informarse que hay muchos programas de radio uruguayos. Contamos con la Agencia de Noticias del Estado, TELAN, que se ha ofrecido. Para abrir el juego y que los uruguayos informen. Contamos con Víctor Hugo Morales, que también lo va a hacer. El tema es que nosotros nos estábamos ordenando. Porque a veces, lo que hablábamos con Gerardo, desde allá se largan cosas que empiezan a rebotar por el mundo, como decir, casas para todos los uruguayos que vienen al exterior. Ojalá, pero a ver, es un deseo. Todavía no es una realidad. Se pueden repatriar, le pagan todo, van al Uruguay, le dan un trabajo. Llama a la gente, pero no es verdad. No es verdad. Lo único que se puede hacer con una mudanza es que no pague el valor de los enseres. La mudanza se la tiene que pagar. Entonces, como nosotros ni hay jubilaciones, este. Por, por, por ser chapas de más de 70 años, no, si no viven en el Uruguay, no hay pensiones para nadie. Entonces, todas estas cosas, nosotros estamos armando una nueva página, por suerte lo estamos logrando, creo que ellos están también en ese proyecto. Bueno, lo dejo a Gerardo para que cuente. Y... Nos tenemos que ir.、No、o sea, gente, nos estamos despidiendo.、Eh, es así, el, el tiempo en radio, ¿no? Usted queda, sabe. El tiempo para... es el Goyo Álvarez. <risas> queda para una próxima. Hay que decirle a Adriana, ¿no? Digo, Adrián, querido, que te queremos tanto. Una hora más para los muchachos. n o b u e n o hacer una p r e g u n a muy breve, digo, para lo que decía Lilian recién de la, de la denuncia que hacía sobre que no todos los centros residentes, ¿no? Digo, porque que no quede la, la, en la imagen de que. Uno, un centro de residentes o alguna persona que aparece. El resto han trabajado en nombre de un centro de residentes. Los demás no,、residente. pero bueno, la gente sabe cuál es. Ahí está. Gracias Gerardo, gracias Lilian.、Eh, Pablo, nos despedimos. Juan, Manuel,、Buenas、Richard semana, Oviedo, muchísimas gracias. Chao, chao. Desde Buenos Aires transmiten 770 kHz i l o e r t de amplitud modulada. Radio Cooperativa. Vía satélite para todo el país. Con sus estudios centrales en Cerrito 242, Capital Federal. Y su planta transmisora en Olazabal 5500. Lanús. Cooperativa. Radio, Radio que se que siente. Se siente.